hay no otro meñar hay todo por eso aprovecha al máximo la que capacidad de paria poder ser el jin del gen poder ser sobre mortal otra cosa o son sea, entendimientos sabiduría y si también estamos formados por virtud y no olvidar que errar es de humano que errar es de humano el tu no es comprensivo no es servicial no entiende el mal todo lo cree todo espera nunca se alegra siempre se distrae siempre es confiado aunque lo cague y se cuestiona mucho cuando no es necesario y vas a ser un ermitaño a veces no se da cuenta cuando cambia todo y pasan los años no somos perfectos pero lo intentamos sin defecto no hay virtudes sin virtudes no hay defecto un círculo es preciooso que no puede ser perfecto defecto y virtudes desde lo que se compone el humano todo de comidada de actitudes y no Y la capacidad del aprendizaje infinito Defectos y virtudes es de lo que se compone el humano Se caen los abrones y no vamos a caernos nosotros los humanos y Defectos y virtudes es de lo que se compone el humano No somos perfectos pero lo intentamos A ver, que lance la puta primera piedra Aquel que nunca se ha visto algún cóndoro el cielo porque te puede caer en la cara del li tenemos todos los seres humanos y también estamos formados por defecto no hay que negarlo weón hay que asumirlo y hay que aferrar en cualquier tipo de errores cometidos de ello yo aprendo y crezco y me falvo mucho más sólido y maduro. más duro el si es irricial No entiende envidia No es superficial No busca el mal no le gusta amarentar Algo que no es No es de cortez Si entiende de la vida Tal como es Nunca es doble Siempre es amable Para los problemas Siempre buscan ultimarte Y lo deja aparte Por eso te digo Que sin defecto No hay virtudes Sin virtudes no hay defecto Un círculo vicioso Que no puede ser perfecto Defectos y virtudes es de lo que se compone el humano, todo de cualidades, actitudes e inteligencia, y la capacidad del aprendizaje infinito. Defectos y virtudes es de lo que se compone el humano.